c l e v e r Graphics c r e w Diseñador gráfico en Florencio Varela. Dirección: Avenida General José de San Martín, 2554. Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. Horario de apertura: lunes 9 de la mañana, 011-59-269698. Gráfica autoadesiva: h carteles, señalización, gigantografías, banners, vinilos, microperforado, banderas, estampados, bordados, imanes, tarjetas. Clever FB, arroba hotmail. Com, clever arroba, speedy punto com punto ar 011-4255-2855